Bueno, respondo segunda pregunta, segundo cuestionamiento. Tema consultora Calafate, tema talleres de entrenamiento. Bueno, lo que cambia con respecto a eso es la modalidad en que vamos a, a trabajar. Ya habrán visto los avances de la salida de los talleres viajeros presenciales de una, una, dos y tres semanas para enseñar las nuevas herramientas in situ, porque como como bien decía. confucio, viendo y haciendo es cuando se aprende. Ustedes han leído, han escuchado, han prestado atención, han asimilado en parte, pero eh, cuando uno realmente trabaja a la par con ustedes, hace el trabajo de campo, que nosotros siempre denominamos así, es cuando realmente se habitúan a utilizar sin timidez, sin prejuicio, las últimas herramientas que está poniendo internet a disposición de los microemprendedores. y la verdad le van a sacar muy buen provecho y van a tener una segunda oportunidad de teletrabajar en forma virtual más amigable más comprensible para ustedes. Muchos de ustedes se niegan a estar en este proceso medio loco de cambio muy acelerado que llevan los software, que llevan las .com en, en internet, porque cuando uno está aprendiendo a manejar una cosa, aparece otra nueva que la supera y bueno, es una carrera sin que no tiene fin. y que exige como siempre, dijimos nosotros desde 1999, teníamos que entrar en un proceso de capacitación continua, no acá el, el que se estanca en realidad retrocede y pierde. ¿Cómo se va a continuar esto? Se va a continuar con una priorización de las herramientas que vamos a, las que tienen futuro, que vamos a continuar utilizando y con una modificación importante, una innovación importante, que es el juicio crítico que hemos tenido por parte de especialistas en pedagogía didáctica, profesores, que eh, han visto que nuestro modelo autogestivo de, de capacitación es un poco desordenado. Vamos tomando los problemas tal se presentan en el taller de arte popular comunitario, en la consultora Calafate o en la red Radar, y los vamos trabajando como módulos, pero por ahí, para que sean replicables, para que sean eh, mejor comprendidos por los nuevos, por los que recién se inician, hay que darle un formato... desarrollado ya con un criterio de facilitar el aprendizaje que esté ordenado en forma didáctica entonces eso nos llevó a pensar en las dos cosas principales los dos ejes principales de esta transformación de este puesta en piloto automático que ya comenzó, que ya tuvo comienzo hoy y es primero dar la posibilidad de los talleres viajeros y el trabajo de campo cara a cara, mano a mano eh, para eso también vamos a remodelar un, una sección acá en el Nodo Trenloy para para lo que es la comarca que puedan venir, porque en realidad vienen igual aunque no tengamos nada preparado para asistirlo personalmente igual igual se, se nos viene entonces lo mejor que podemos hacer es adecuarnos a esa exigencia, a esa demanda del, del mercado y en segundo término vamos a preparar dos soportes para dejar de apoyo en los talleres de capacitación de una semana en los talleres viajeros. Uno va a estar realizado en un DVD y contiene una muy buena herramienta de aprendizaje para ser utilizada en el, como machete, como manuales de consulta rápida. que ustedes van a poder eh, inclusive adquirirla a través de internet, y el otro un poco ya de más precio, pero mucho mayor, mucho más elaborado con herramientas incluidas y todo, va a ser un pendrive que va a tener, que ustedes lo van a, a poder conectar a, al puerto, y va a tener desarrollado todas las herramientas, no solamente de ayuda, soporte y machete, sino algunas herramientas de trabajo como planillas de cálculo especiales y algunos pequeños algunos pequeños atributos más que no, no conviene eh, de, decirlos ahora o decirlos públicamente pero que van a ser realmente novedosos y que además nos van a permitir eh, incorporar un nuevo renglón de financiamiento para lo que es la consultora Calafate, es decir que la consultora Calafate como proyecto que se arma y se desarma en base a requerimientos y programas va a dejarse de tener una videra amplia en la red virtual de de red radar y se va a transformar en un ente autónomo casi de la red va a tener vida propia marca propia y dinámica propia con un grupo muy selecto de, de amigos que hemos decidido trabajar en ese en ese renglón en esa actividad en ese rubro y en el cual yo voy a tener mucho menos participación porque como ya les he dicho en otros audios eh, yo en el 2012 ya estoy para la jubilada y estos dos años 2010 2011 lo que tengo que hacer para ajustarme a mi plan de vida personal es ir eh, delegando muchas cosas que yo no voy a continuar en el 2012 y acelerando otras que me permitan tener un suplemento para lo que es una jubilación de la caja de autónomos en argentina así que Esta respuesta creo que es suficiente para el tema de, de lo que es el apoyo virtual que podemos darle como consultar a Calafate a todos los microemprendedores que están en red eh, Radar.